Thank <laughs> you.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 Köszönöm, hogy escuchar a Stall Fabric, vamos a escuchar el ruidismo de Rodrigo Yau y Julio Lamia.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 lingo familiar to me. It's so the most shocking thing about my Para terminar, vamos a escuchar a Iván Voloshin, multiartista mexicano involucrado en música noise de vanguardia, performance dadaistas, payasos de teatro, instalaciones artísticas, software de audio y programación informática.